Hicieron una evaluación de, no me acuerdo si era el 40%, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos... Debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Estusenegger. El que era presidente del Banco Central. El que nombraron presidente del Banco Central. El devaluador. El devaluador que hoy da clases, hoy da clases en la Universidad de Colombia. Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Colombia. Lo sobreseyeron en anteriores causas que tuvo cuando fue partícipe también de lo que pasó con el megacanje, aquella mega devaluación que casi nos puso el país patas para arriba. Y ustedes, usted doctor Petrone, y usted doctor Barretaveña, nos negaron el recurso cuando nuevamente en esta causa de dólar futuro, a raíz de las denuncias que habíamos hecho en otras dos causas, lo sobrescenan. Acá tengo acá tengo el sobrescenimiento de bonadío eh... ...que también lo habíamos acusado por todo lo que había hecho... ...bueno, la Corte todavía tiene el recurso... ...está, está terminado, obviamente, por la muerte del, del juez... ...pero acá tengo todavía... ...el tema de Stusenegger... ...Federico Adolfo... ...nosotros presentamos un recurso... ...extraordinario federal... ...en otra causa... y creo que está también en esta sala... ...en su sala... ...y ustedes, nosotros presentamos un recurso... ...apelando... ...el sobreseimiento de Stusenegger... ...que ya lo habían sobreseído en el 2001 y lo volvieron a sobreseguir y seguramente va a venir por alguna tercera vez y volverá a hacer lo mismo. Usted, esto fue tramitado en el juicio, en el juzgado entonces doctor Torres, Torres lo sobreseyó, la Cámara la cámara de Apelaciones integrada por los inefables Bruglia, Bertuzzi y Llorens también le confirmaron el sobreseimiento y usted y Petrol y Barretaveña nos negaron el recurso de apelación ante la carte, ante la Corte de ese sobreseimiento de los endeudadores seriales del país, de los que sí han cometido delito. Díganme si ustedes no tienen que ver en lo que pasa en el país. Lo sobreseyeron en el 2001 y ahora lo vuelven a sobreseer y el señor sigue dando clases en Colombia. Y el presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando va a haber partidos de fútbol a Qatar Y nosotros, Axel Kicillof, mi ex ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, sentados acá conmigo, junto también a Pese, presidente del Banco Central, fue mi vicepresidente del Banco Central y de Néstor durante 12 años y medio. ¿Cómo que no tiene que ver que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas? El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada. Y no, y no hacen nada, en los que quieren justicia porque tienen recursos presentados en quiebras, como decía el otro día, lo describió muy bien el presidente en el mensaje del primero de marzo, cuando habla claramente de cómo incide el poder judicial en la vida de la gente. Y en este caso puntual de dólar futuro, algo que tanto influye en la vida de los argentinos y en el endeudamiento